Quería charlar un poquitito, un ratito nomás, eh, de lo que ha ocurrido en el Mundial de Natación que acaba de terminar, eh, acaba de, de cerrar, en realidad es el Mundial de Deportes Acuáticos, incluye ¿no? clavados, eh, nado sincronizado, waterpolo además de las pruebas de natación y aguas abiertas que son las más conocidas para, para nosotros. Eh, pero lo interesante estuvo en la previa, digamos, antes de que comenzara el mundial, que se realizó en Budapest, en Hungría, eh, se realiza habitualmente no un congreso donde se reúnen las autoridades de distintas federaciones, no aprovechan para consumir el catering y estar en, en algún hotel cinco estrellas, y en el marco de ese congreso se eh, dictó la primera legislación en torno a eh, la posibilidad de que eh, personas trans participen de competencias de natación. Hasta este momento no ha habido una legislación, como en la mayoría de los deportes, y hay un gran debate, no solo en el mundo de la natación, sino en el mundo del deporte, respecto a la posibilidad de que eh, las personas trans participen, en algún eh, de alguna manera, en las categorías Eh, en las distintas categorías deportivas no masculino, femenino la, la que las personas elijan eh, es un tema que ha traído muchísima polémica, muchísimo debate eh, una parte del debate es bastante pseudocientífico ¿no? eh, siempre aludiendo a el, el, teóricamente el potencial de la testosterona como único eh, marcador que indica eh, la... Eh, la eh, que, que, que determina, digamos, la performance de un, de, de un deportista, ¿no? Eh, se han hecho varios estudios en este sentido, eh, han encargado las, las federaciones, las federaciones de las distintas federaciones, la Federación de Atletismo, por ejemplo, encargó un, un estudio bastante eh, complejo en torno a la testosterona y los resultados deportivos, pero los resultados siempre son limitados porque se parte de la presunción de buscar a partir de la testosterona ¿no? Re, distintos resultados. Y esto ha generado distintos problemas. Primero es no como el sesgo de comprobación, no la, la idea de voy a buscar algo y lo encuentro porque es lo que estoy buscando. Eh, y en segunda instancia hay un problema respecto a un montón de personas que por tienen niveles de testosterona por encima de la media, pero que no se consideran eh, hombres. no decir, hay, hay todo un espectro, no solo de personas trans, de personas intersexes, personas que se consideran mujeres incluso y tienen niveles por encima eh, de la media de testosterona y bueno las federaciones no saben muy bien qué hacer con esas con esas eh, deportistas el, el caso del caster semeña que lo hemos comentado en esta columna en este sentido bastante eh, no como expresa bastante eh, lo que le están pidiendo lo que los que las federaciones empiezan a pedir que es un poco inhumano no es tomar hormona eh, someterse a un tratamiento que es riesgoso que es riesgoso para la salud y que por supuesto tiene efectos nocivos sobre el físico, eh, todo para poder participar eh, en la categoría eh, de, del género que esa persona se considera. no Es complejo la es compleja la cuestión porque por otro lado, por ejemplo, en el Congreso de Natación tuvimos voces de las mismas atletas mujeres pidiendo que no se permita el ingreso de las personas trans a eh, la competición femenina por considerarlo desigual. Entonces es eh, digamos, en el marco de ese debate y de estas investigaciones bastante sesgadas que, como les comentaba al principio, eh, la Confederación Internacional de Natación, FINA, eh, decidió abrir una nueva categoría que se llamará desde, desde ahora en más, a partir de que se implemente, que, que van, a, van a hacer una investigación durante seis meses y demás para, para ver cómo se implementa, que se va a llamar eh, Categoría Abierta. Esta categoría abierta no tiene reglamentación para participar, por lo tanto permitiría la participación de cualquier persona que no ingresara dentro de las reglamentaciones eh, impuestas eh, a las categorías masculina y femeninas. Eh, es interesante el procedimiento, pero por supuesto, no está claro que eh, es una legislación creada para excluir, no para sacarse el problema de encima y para excluir a las personas trans de las principales categorías deportivas. Ahora, ¿por qué digo que es interesante?, Porque uno de los puntos de vista es que las categorías abiertas, pero verdaderamente abiertas, es decir, la categoría abierta como una categoría superior a todas las categorías en las que se pueda participar sin límite de reglamento, de edad y de género, bueno, esa sería la verdadera categoría democrática y la verdadera categoría capaz de democratizar a la vez no el deporte, de permitir, por ejemplo la participación de mujeres con varones, lo cual aumentaría la competencia en un montón de eh, deportes, eh, bueno, de las personas trans, de las personas intersex, en fin. Eh, para muchos la, la existencia de categorías abiertas es interesante. Por supuesto, así planteada es una herramienta de exclusión o una herramienta al menos, digamos, esto no lo digo ni siquiera como una opinión, es, simplemente es una herramienta para segregar, ¿no? Eh, se ve muy claro esto, y digamos, el, la, el, la, la determinación se toma también como una manera de destacarse del problema encima. Así que en ese sentido, eh, Fina lo que hace es, bueno, este problema engorroso de alguna manera lo ponemos en una caja aparte y listo, ya nos lavamos las manos del asunto, nosotros hicimos lo que queríamos, por supuesto invisibilizando el hecho de que, por ejemplo, la participación de personas trans hay eh, personas intersexas en el deporte, debido al binarismo imperante en, en el deporte en general, es ínfima, ¿no? Hay muy poca participación, porque muchas veces no tienen lugar, o sea, imagínense una persona que, que no tiene que no puede acceder al vestuario de un club porque no la dejan, o que no la dejan competir a nivel clubes, a nivel, al nivel más básico, a nivel juvenil, no la dejan competir con mujeres o no la dejan competir con varones. Bueno, eh, esa persona obviamente no va a tener un desarrollo deportivo normal, regular, ¿no? A la par de el resto de las personas de su edad, por ejemplo. Por lo tanto, la participación eh, de, de las personas trans y de las personas intereses suele ser muy muy inferior eh, a eh, la de las personas eh, cis, ¿no? O sea, ahí de nuevo tenemos un problema invisibilizado eh, por este tipo de, de maniobra. Pero bueno, por lo menos se inaugura ¿no? esta, esta especie de eh, categoría abierta que Yo pienso que para el futuro bueno, ofrece ofrece algo de esperanza eh pensando en una solución a los problemas que el siglo 21 le ha traído al deporte, que por supuesto, no como la mayoría de las estructuras modernas del siglo, creadas en el siglo XIX, eh, son estructuras binarias, son estructuras patriarcales, digamos, eso no no es no demasiado para para de este camino, ¿no? Hay que inventar cosas nuevas porque eh, en su en sus pilares, en su génesis el deporte es una estructura eh, binarista por naturaleza. Totalmente y ahí hablando de ahí ponías no como esta esta medida que, que se toma eh, es eh, no, como una como una parja, no una forma de segregar un problema, lo tapamos bajo eh, la alfombra, incluso con un discurso de somos inclusivos y armamos una categoría para incluir, pero termina siendo exclusiva. Nada, no es eh, no es nada más de eh, los deportes acuáticos esta problemática no sé acá a nivel local eh, ángeles eh, elguera eh, jugadora de alumni de los hornos vuelve a denunciar eh, hostigamiento y acoso eh, en de la, de la liga local eh, discriminación de parte de eh, la liga local y eh, el problema sería que de repente se transforme eh, en, una, en una norma esto que eh, quieren eh, se va a aprobar en los deportes eh, acuáticos, que termine siendo la norma en todos los deportes de, bueno, hagamos la, la, la, la competición, segreguemos, y allá vaya la categoría libre y que sea una forma de, eh, de sacarse el problema de encima sí sí, eh, de alguna manera yo creo que es el no como el de, es un arma de doble filo en ese sentido eh, por un lado me parece una buena herramienta pensar categorías abiertas y de hecho no siempre se dice las categorías abiertas ya existen en muchos en los reglamentos de muchos deportes no existe una verdadera limitante para que por ejemplo hombres jueguen con mujeres por ejemplo en la NBA ¿no? la NBA es una categoría abierta de por sí, porque no hay una reglamentación que prohíba la participación de las mujeres. Me parece interesante pensar desde este lugar el futuro del deporte. Ahora está claro, está claro que hoy en día eh, los dirigentes deportivos, ante presiones cruzadas, porque por un lado está la voz de las atletas que no quieren que participen las personas trans de sus categorías, por otro lado hay un, un verdadero avance de las luchas eh, de LGBTQ, de Eh, por conseguir igualdad en todos en todos los mundos no eh, entonces con ante esta ante esta presión cruzada bueno se, se suele resolver no se suele resolver escapando al problema Es algo ha visto en, en los funcionarios no en la gente encargada de tomar decisiones eh, no o sea no quedar bien con nadie es mejor que quedar bien con uno y quedar mal con otro y eso es un poco lo que han hecho con estas categorías abiertas que por lo menos fritan el problema inmediato que tenía la federación que es, qué hacer con estas protonas eh, la ponen en un freezer ahora van a estudiar como ¿no? cómo, cómo instalar las categorías abiertas después seguramente van a darte cuenta que debido a la baja participación de, de, de atletas eh, trans las categorías abiertas no van a tener demasiado sentido y vamos a ver qué rumbo va a tomar el peligro es como decís no el peligro es que esto se utilice como ejemplo y se cree eh, una categoría entre comillas abierta, en todos los deportes, ¿no? Recordemos cómo fue la lucha de Mara Gómez, también en La Plata tuvimos casos en el hockey de, de mujeres trans que querían participar eh, del deporte y bueno, sufrieron, tuvieron que luchar, eh, lograron romper cierto no cierta resistencia, pero los que vieron atrás eh, no están teniendo esa misma... No, o sea, no es que, bueno, abrieron ellas la puerta y listo, ahora la puerta está abierta. No, abrieron la puerta, pasaron y la puerta se cerró detrás de ellos Y bueno, hay que volver, ¿no? Hay que volver a abrirle y volver a ir charlando estas cuestiones tú una vez más, lamentablemente.